Hace años, antes de que terminara algunos estudios, Dios habló a mi corazón acerca de un principio importante que me ha ayudado a moldear mi vida y mi trabajo en el Señor. Lo que Él me mostró fue tan claro que nunca lo olvidaré. Él me dijo que no importaba lo que quisiera alcanzar y que no importaba lo que Él me llamara a hacer y que solo podía lograrlo de rodillas. Es decir, Si quería que Dios lograra su propósito en mí, la oración tendría que convertirse en el centro de mi vida. Eso fue tan cierto entonces como lo es hoy. La oración debe ser siempre una prioridad, porque con ella es que invitamos a Dios a ejercer su poder en nuestras vidas y a darnos lo que necesitamos. Cuando no nos comunicamos con el Padre Celestial, Nos perdemos la bendición de conocerle más y de verle actuar poderosamente en nuestras vidas. Por tanto, al aguardar lo que deparará el año 2008, quisiera preguntarle, ¿Es la oración la prioridad de su vida? ¿Va a Dios en busca de consejo o dirección? Si no es así, le exhorto a comenzar el año nuevo de rodillas delante de Dios y a hacer de su tiempo devocional con Él una disciplina diaria. dele gracias por las cosas buenas que él ha hecho en favor de usted traiga a él sus heridas y sus preocupaciones porque es durante esos momentos de oración que usted crecerá en su relación íntima con el Padre Celestial y experimentará lo mejor de la vida la verdad es que ninguno de nosotros sabe lo que traerá este nuevo año pero Dios sí lo sabe Entonces, si usted mantiene una comunicación constante con Él y libra todas sus batallas de rodillas, tendrá la victoria. No importa los problemas o los desafíos que se le presenten. Como dice Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi oración es que el 2008 sea el mejor año de su vida. Que sea muy bendecido en los días y los meses que tiene por delante, creciendo en su comunión con el Señor y permitiéndole a Él cumplir su propósito en su vida.